Empiezo con el nombre de Aola, el Clemente, el Misericordioso. Cuando el sol se oscurezca y su luz se extinga, cuando las estrellas se dispersen y caigan, abandonando sus órbitas, cuando las montañas sean desplazadas de sus sitios y pulverizadas, cuando las camellas preñadas sean abandonadas, cuando las bestias sean congregadas cuando los mares ardan cuando las almas se emparejen cuando se les pregunte a las niñas recién nacidas enterradas vivas por qué pecado fueron asesinadas cuando los registros de las obras sean repartidos y abiertos cuando el cielo sea arrancado de su lugar cuando el infierno se avive cuando el paraíso se acerque a quienes vayan a habitarlo entonces todos sabrán las buenas y malas acciones que cometieron juro por los astros que desaparecen durante el día y recorren el cielo con rapidez por la noche y después se ocultan juro por la noche cuando llega con oscuridad y por cuando aclara el día que el Corán es la palabra de Alá revelada a través de un mensajero honorable el ángel Gabriel el cual ha sido dotado de poder y dispone de una posición elevada ante el Señor del trono y eso obedecido y respetado en los cielos por otros ángeles y digno de confianza y vuestro compañero Muhammad no está loco y realmente vio al ángel Gabriel en su forma original en el claro horizonte y no ha ocultado nada de la revelación y esta exhortación no es la palabra del demonio el expulsado ¿a dónde van pues qué camino seguirán si se alejan del Corán en verdad El Corán es una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn, para quien quiera guiarse de ustedes. Y no podrán hacerlo a menos que Allah, el Señor de toda la creación, lo quiera.